Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención Columna 2, Columna 2, Columna 2. Camelo, aquí está el C, Camelo, aquí está el C. Trabajadores de mi patria, tengo fe. En Chile su Aquí Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio, enteremos. De frente para Bundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú, escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres de saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario que somos el fuego de una rica memoria que somos el agua Buenas tardes a todos los radioescuchos, a todos los vecinos de La Lorenzo Arenas, estimadísimas, estimadísimas que nos escuchan. Eh, estamos aquí en un programa especial del Radio bemba Normalmente estamos los martes, pero hoy nos pasamos al lunes eh, porque tenemos un invitado especial. Eh, entonces, aprovechando su venida aquí a Conce, eh, pues lo quisimos invitar aquí a la cabina para poder platicar un momento y pues que nos cuente eh, de, finalmente las cosas de dónde viene, las cosas que está haciendo. Es eh, el compañero Pablo Sepúlveda Allende, nieto de Salvador Allende, eh, eh, hijo de Carmen eh, Allende. Así que eh, pues tenemos el gusto de tenerte aquí. Pablo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, contento de estar aquí en Chile, en concert. Bueno, Nadia, muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Eh, pues bueno, eh, viniste aquí hace un par de días, de hecho estabas en una escuela en Santiago. Viniste el sábado para una eh, eh, actividad de celebración por los 60 años de la Revolución Cubana. Y bueno, pues quería comenzar preguntándote sobre esto, ¿no? Finalmente, eh, eh, al final la, la familia Yen de Chile ha tenido una relación con Cuba muy importante eh, y en ese sentido, bueno, tuve finalmente de esta línea ética, convicción, eh, eh, compromiso... Eh, de la familia Allende, tú finalmente representas eh, mucho de eso, ¿no? Creo que mucho, muchos miran al final en ti esa figura y por lo que he visto recientemente. Entonces, preguntarte en ese sentido, ¿no? Tú, eh, eh, pues en tus apreciaciones, tu recorrido eh, durante distintos momentos, ¿no? En, en la influencia y posterior... Eh, ¿Qué son estos 60 años de la revolución cubana, ¿no? ¿Qué, es, qué significa eh, históricamente para ti este hito, que llegue a ese aniversario, ¿no? 60, eh, en relación a los aprendizajes eh, y las complejidades que han, que han vivido, ¿no? Recordemos eh, el permanente bloqueo, la dificultad que hubo con la caída del muro y lo que se llamó el periodo especial. Eh, o los recientes movimientos, ¿no? ¿Cómo, cómo ves, eh, qué significado tienen para ti esos 60 años y que, que, cuál es la importancia de ellos? Eh, bueno, eh, es claro, es importante, trascendente que la Revolución Cubana, digamos que, que fue el hito más importante digamos, para América Latina en eh, el siglo XX, eh, marcó a toda una generación, a muchas generaciones en adelante Y, e inspiró a, a, bueno, a todo el mundo revolucionario del mundo, ¿no? a todo el mundo de, que aspira a la construcción de, de sociedades más justas, más igualitarias, eh, pues la revolución cubana sin duda eh, ha sido una inspiración permanente y 60 años que perdure con los logros sobre todo, que es lo que hay que destacar a sus 60 años, toda la trayectoria de lucha que ha tenido, ¿no? pero digamos que llegan con logros inmensos, que obviamente les han costado pues, mucha, mucha resistencia, mucha batalla, muchas luchas. Pero bueno, una revolución que tiene, bueno, reconocido por la UNICEF, digamos, donde no existe la desnutrición infantil. O sea, toda revolución o todo, toda sociedad que que aspire el bien lo, lo, lo que más le preocupa son los niños, ¿no? las futuras generaciones. Eh, entonces en Cuba, pues bueno, tenemos eh, se destacan miles de índices, de, o sea, miles, muchos índices de, de desarrollo humano o de bienestar del colectivo, de la sociedad. Eh, y como creo que uno más importante es justamente los que se refieren a la infancia, ¿no? Entonces Cuba tiene pues eh, como te decía la, la eh, La desnutrición infantil más baja de Latinoamérica o no, o, o como tal, radical la desnutrición. Eh, tiene pues la mortalidad infantil también una de las más bajas de, de América Latina, más baja que muchos países eh, digamos, occidentales de, eh, ricos. ¿no? Eh, tiene una salud pública también eh, que, que es ejemplo digamos, eh, en el mundo entero de cómo con país relativamente pobres y grandes recursos naturales, y recordemos que Cuba no, no tiene petróleo, no tiene cobre, no tiene litio, no tiene grandes recursos. Y ha logrado eh, pues bueno, sostener un grandes sistemas con muchos resultados reconocidos por todos los organismos internacionales en, en indicadores de salud, de educación, de esperanza de vida, de, de violencia, una sociedad que no es violenta, eh, digamos, Son tantas cosas que se pueden destacar de los logros que ha alcanzado hasta la sociedad cubana, la revolución cubana, en el bienestar de su población, que, y no solo en eso, vamos a seguir hablando, ¿no? pero eh, no solo internamente en el bienestar de, de su población, en medio de todas las luchas, recordemos que el bloqueo que mencionaba, recordemos que han sufrido oh, guerras de todo tipo también. Eh, Eh, desde biológica para atacar la, la, las cosechas, los sembradíos, este, bueno, el bloqueo económico que hace poco ahí en el acto de solidaridad que hubo ahí en, la, en el teatro de Concepción. Había una cifra que me, me impactó mucho. Un día de bloqueo, o sea, 24 horas de bloqueo, significa el tratamiento para un año entero de toda la población cubana de, en, eh, diabética que requiere insulina un diabético que lo digo como médico no por eso o sea el diabético que no tenga insulina eh, pues corre peligro su vida o sea, pues darle un entonces eh, insulina en general es un medicamento caro saben entonces un solo día de bloqueo implica el tratamiento de insulina para un año de toda la población bueno, para que no es como hacerse las dimensiones de lo que ha significado económicamente eh, o lo que ha incluso eh, obstaculizado el bloqueo económico para el desarrollo de Cuba. Y aún así aún así tiene, como repito, eh, grandes logros, ¿no? en, envidiables para cualquier país de América Latina, en términos de salud, de educación, de esperanza de vida, de bienestar, de armonía social, eh, de participación. El, el pueblo cubano es un pueblo culto, en general la, la juventud. Yo viví nueve años allá, estudié medicina allá y con gracias... También a la solidaridad, solidaridad de, del pueblo y gobierno cubano, que, que, que además de enviar médicos a todo el mundo desde el principio de la revolución a donde hacía falta, cuando habían desastres naturales, en fin, recordemos también, se recordaba ahí en el acto que el mismo año 60 el creo que de Valdivia fue, eh, llegaron inmediatamente médicos cubanos, no, te van, no tenían ni un año la revolución y ya andaban mandando. Eh, solidarizando de esa forma, ¿no? Y así con países de África, de todo el mundo, y también, pues, la Escuela Latinoamericana de Medicina nace con ese espíritu, pero en este sentido, de en vez de enviar médicos, que es lo que siempre ha hecho Cuba, ahora de formar médicos, ¿no? Y entonces en, ese, en esas generaciones de médicos del ELAM eh, también formé yo, y como madre, eh, bueno, de, no sé la cifra exacta, pero creo que son como 300, 400 médicos y médicas chilenos que nos formamos allá. Entre ellos compañeros como 100, compañeros mapuches también. Y, y bueno, la inmensa mayoría eh, trabajamos en la salud pública. Yo en este caso estoy en Venezuela, pero, pero muchos acá de mis compañeros eh, y amigos y amigas. En la salud pública y con mucho compromiso social. Bueno, lo has dicho en ese sentido, Cuba... Eh, representa finalmente esa referencia de la solidaridad eh, real, como una eh, condición, no importando las problemáticas eh, o las dificultades que el propio país eh, tiene. ¿no? Es decir, finalmente, eh, aún en, en condiciones muy adversas, eh, ha mantenido su apoyo incondicional. Eh, Eh, hacia otros países ¿no? y, y recordamos que ha sido eh, hacia lugares eh, en todo el mundo ¿no? lugares tan disímiles como Angola Etiopía o, eh, aquí en, en América Latina ¿no? en su caso fue la lucha por la liberación o sea, y fue incluso solidaridad en, en lo que fue la, la independencia de sus países la o sea, lucha armada pero lucha por la independencia de, de sus países, contra el apartheid y contra el colonialismo Cuba fue un papel en contra de la derrota de la del apartheid en Sudáfrica, sí, eh, fundamental y, y por la liberación de lo, <risa> del colonialismo en pleno siglo XX. Imagínate países de África que recién hace menos de 50 años que se que siguen siendo porque, colonias. O sea que que eran colonias hasta bueno, de hecho lo que mencionas exactamente, no el hecho de que se haya eh, a partir del apoyo cubano se logró vencer o eh, Eh, bueno, sí, se venció literalmente el ejército eh, sudafricano claro, eh, o sea, con en, Angola, en Angola, que quería o sea, a, a tener esta expansión colonial en en y otros territorios ¿sí? y bueno por supuesto dentro del mismo eh, Sudáfrica ¿no? sí. eh, entonces bueno, sí, evidentemente como eh, es eh, a, a ese nivel la, realmente la, la solidaridad y por supuesto la ahora en estos contextos eh, más recientes el tema de la LAM que de hecho nació eh, a partir del huracán Mitch que fue una un huracán que eh, eh, eh, tuvo un mm, afectó muy fuertemente a Centroamérica, eh, a Honduras, eh, Guatemala, Belice y precisamente fue que, que se comenzó, así que yo mismo estoy un poco, estoy vinculado en mi historia, ¿no? En Guatemala eh, a esa, a, a esa solidaridad. Bueno y Eh, para comentar igualmente de, de Cuba, eh, eh, antes de pasarnos a lo que tú ya mencionaste, vives en Venezuela, pero antes de eso, está viendo eh, en estos últimos meses una consulta para un cambio constitucional en la isla, eh, que ha significado una enorme participación y un trabajo muy interesante para concretar un texto, pues que será vetado ahora, votado ahora, ahora en febrero. Eh, Y bueno, en ese sentido, ¿qué referencia, qué contrastes ves sobre esta democracia participativa eh, en relación a las democracias liberales que predominan en, en Latinoamérica? ¿no? Sí, antes de pasar rápido ese tema, eh, solo para reforzar un poco la idea de los logros de Cuba, eh, más allá de las cifras que hay, como decía, muchos en indicadores eh, reconocidos por todos los organismos internacionales, Es algo también visual, que conoce Cuba, o sea, se da cuenta y después regresa a, estos países, a muchos países de Latinoamérica. ¿no? O sea, por ejemplo, la, la gente en la calle, ¿no? No, es, no, no se ve gente en la calle, no se ve la, eh, eh, gente en situación de calle, no se ve, niños en la calle, o sea ese tipo de cosas. Uno después, cuando vive allá, se acostumbra a no verla y cuando regresa después de años... Eh, la impresión. Y lee gente eso, dice, eso es el valor que tiene, ¿no? O sea, de social, como médico en los hospitales, no, jamás, jamás vi alguien que llegara herido de bala, de violencia. O sea, acá en todo lo, casi toda Latinoamérica los hospitales se abarrotan por... Eh, bueno, gente por el producto de la violencia, ¿no? Producto de una violencia, producto de un sistema capitalista, de... En general te es te un hago, sistema violento eh, Y ahí, boom, no, dio, achazado, no existe está, la violencia que, social Que generan las sociedades en general jefe. neoliberales, capitalistas Que se ven sí, en, en toda Latinoamérica como sabemos ¿no? eh, Y en muchos países eh, también de digamos, ricos como Estados Unidos pues, que claro. ahí. en fin eh, sobre lo, así, la constitución de, Venezuela, de, perdón, de Cuba hay, creo que lo destacable es justamente la metodología, ¿no? la metodología que ocuparon para hacer una nueva constitución, o sea, creo que es lo más avanzado en democracia que se puede eh, imaginar, ¿no? hasta ahora en lo, en lo que yo veo en la, en la conformación y el diseño y la, y, la, y, y la construcción de una nueva constitución, que digamos que las constituciones son la base de, de, de toda república, digamos donde están las leyes, los principios éticos, morales y, y legales de, de todo un, un país que se quiere, ¿no? Como el país ahí se escribe y se, dice lo que se, el, la gente quiere sobre su país, como quiere que sea su país, ¿no? Debería ser así. Vemos que eh, nuestro país, en, nosotros en Chile vivimos bajo una constitución que fue redactada en cuatro paredes y resguardado por, por una dictadura militar. ¿no? Entonces, en eh, Cuba eh, creo que da un paso más allá en, en términos de democracia incluso que las asambleas nacionales constituyentes, que, eh, que es como ha sido como lo más participativo, lo más, eh, lo más cercano o lo más democrático que se había visto. En el caso de, de Cuba, Eh, ...se recoge la, el texto constitucional... ...se recoge de miles y miles de asambleas de base... ...donde empiezan a surgir las propuestas... ...de, de qué es lo que se quiere... De, todas las, los, ...de todos los temas que se... ...o los temas principales que, se, que interesan a la misma sociedad... Eh, ...se discuten en todas las bases... ...o sea, desde el barrio... ...digamos, en las comunidades, en las poblaciones... En las universidades, en las escuelas, o sea, en, en, a todos niveles, en los centros de trabajo, se discutía el texto y después un sistema ahí de sistematización de las propuestas que salían, eh, salían del pueblo, se iban sistematizando, tata, tata, hasta llegar a, bueno, ya a la redacción final, o sea, de esa lo va acomodando ya los legalistas que utilizan ya el lenguaje más técnico constitucional, pero con la idea y las propuestas que vienen construidas desde abajo y recogidas Bajo una metodología bien eh, transparente, ¿no? que, que llega hasta, hasta el alto nivel de, de, de donde se, ya se escribe y se aprueba. Eh, digamos que en el caso, por ejemplo, de Venezuela o de Bolivia, eh, el método es bueno, llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, un, como que un nuevo parlamento que, donde se escogen a los constituyentistas que vendrían a ser como especie de diputados o. Eh, que tienen un periodo de tiempo, se les elige con un periodo de tiempo para que ellos redacten la Constitución, también recogiendo propuestas desde la calle, ¿no? Pero creo que es más participativo en esta metodología que vimos en Cuba, que se vio en Cuba, en donde durante meses se fue eh, discutiendo y sistematizando todas las propuestas que nacían del seno del pueblo mismo para redactar su, su propia Constitución. Entonces, bueno, eh, estamos acostumbrados en, en general a, a hablar de democracia en, en Chile y que Chile es país democrático y que, y que en Cuba no, porque es una dictadura. O sea, eh, en el fondo, democracia es el gobierno del pueblo, por y para el pueblo. Ese es el concepto hasta básico de los griegos cuando, cuando inventaron el término. Entonces, eh, aquí podrán haber elecciones con distintos partidos, pero todos sabemos quiénes gobiernan, quiénes dictan las leyes acá, que no es el pueblo. Aquí las, las leyes las dictan eh, las grandes empresas, las la de sus lobos. La ley de pesca, de, o la ley llamada Lungueira es uno de los mejores ejemplos de cómo esa ley fue redactada por los monopolios de la pesca de las siete, famosas siete familias y fue aprobada en el Congreso de Chile por, en base a Coima, que y también se aprobó todo de cómo eh, los empresarios de la pesca le dieron plata, financiaron campañas de los diputados que después aprobaron esa ley. Eh, ¿Qué más? Aquí no hay una democracia en ese sentido económica, eh, aquí hay una justicia para los ricos, una justicia para los pobres, eh, muchos aspectos que eh, hacen ver que la, bueno, es una democracia más formal en muchos aspectos, digamos. Que se llama, se formal, que real eh, bueno, eh, Digamos, bueno, ahí mencionaste Estaba tratando de encontrar Pero no, no, no, no, no logré eh, Todos los números Pero finalmente es impresionante no Participan Son eh, 120.000 asambleas 120.000 asambleas 100, pa un Participa Literalmente casi toda la población eh, eh, en edad eh, para votar, que es de allá más de, de 16 años en sí. adelante. Eh, o sea, es realmente, en verdad, sí, un, eh, un proceso de, eh, de verdadera decisión colectiva sobre cuál es tu futuro. ¿no? Eh. Además, eso significa una, una conciencia cívica ¿no? muy, muy avanzada, de un pueblo que, que, que, que está consciente de la importancia que tiene constitución y de la participación de ellos de, de, de mismo, ¿no? en la elaboración de, de la misma o sea, para eso también requiere un, un acervo cultural y cívico muy importante que Cuba es algo Sí, precisamente como dices, finalmente eh, La discusión llega a tal nivel que el texto final eh, eh, que se discutió ahora de regreso en el Congreso eh, representó el, un cambio en el 60% de, de lo que fue la propuesta original. Eh, entonces, bueno, digamos que ahí es muy visible en ese sentido que la participación, como dices, es un mecanismo transparente y claro. Eh, significa verdaderamente que esos aportes trascienden y están en el texto. ¿no? Es un, un cambio en el 60% de, de lo que estaba planteado originalmente y sí, involucra. Sí, sí, es eso bueno. y Quisiéramos acá eso, que eso, que simplemente se nos diera el derecho a cambiar la constitución. Pinochetista, que fue elaborada en dictadura y que no está ahí el cerrojo de no y no y no y no y no, y no quieren que se toque a la democracia ¿no? porque hay varios partidos todos representan, no todos, perdón pero la mayoría igual que los medios de comunicación monopolio pero bueno y bueno precisamente en todo caso como referencia porque es importante en ese sentido tener esos contrastes como eh, sea, siempre se ataca Cuba sobre su democracia Eh, cuando aquí se tiene una constitución hecha en dictadura y mantenida en, en gobiernos eh, supuestamente democráticos, incluso llamados de izquierda eh, que simplemente digamos que mantuvieron ese status quo e incluso lo, lo especializaron como muchas veces se dice bueno, pasándonos a, a pues al contexto de donde vienes, eh, o estás viviendo, ¿no? es eh, Venezuela Eh, recordemos precisamente es una, un proceso eh, que está eh, ocurriendo um, sobre como estas nuevas dinámicas eh, en, en relación a, a crear cambios en, en, en una sociedad en un país eh, para de, digamos como Toda una, una dinámica de, de cambiar estas dinámicas de opresión eh, eh, y dinámicas de, de eh, pues neoliberales del funcionamiento de, de los países, ¿no? Y bueno, en ese sentido que el poder vaya al pueblo precisamente. Eh, Pero bueno, esto ha tenido una historia ya de, de bastantes años y eh, recientemente, o hace algunos años, que con una serie de problemas muy fuertes que, hay que decir, no solo son de Venezuela, por ejemplo, cuando se refieren a cosas económicas, toda América Latina está en un proceso de, de complicación económica. Eh, pero bueno, finalmente digamos que lo importante es ...que como Venezuela termina siendo un, ej un ejemplo actual... ...de, de, de estos... Eh, eh, ...cambios... Eh, ...esta... Eh, ...de alguna manera... Eh, ...respuesta... A, ...a todas las dinámicas neoliberales... Eh, ...para eh, liberarse... De de, ...de... ...de esa... ...historia colonialista... ...que todavía permanecía... ...entonces te quería preguntar... ...en primer lugar... Eh, porque finalmente esto es uno de los grandes temas que, en los cuales se habla eh, sobre Venezuela actualmente, es eh, el tema económico ¿no? y la crisis y cómo se le llama, eh, que necesitan ayuda humanitaria. ¿no? Eh, y porque finalmente eh, esto tiene similitud con, con Cuba y, final, y además tiene también eh, similitud con la historia de Chile, que es el sabotaje que ha tenido Venezuela. en desde hace años y principalmente ahorita eh, a partir del sabotaje económico. En ese sentido, ¿cómo afecta ese sabotaje en lo tangible, ¿no? Es decir, en la provisión de alimentos, en las medicinas, por ejemplo, o respecto a la inflación, que finalmente son aspectos que, que literalmente lo que hacen es eh, imposibilitar la, el cotidiano, ¿no? Que la gente tenga como acceso a, a tener una alimentación adecuada, ¿no? Sí, bueno, eh, la situación en Venezuela bueno, es muy compleja. Eh, muchos son los factores también, eh, en todo sentido, de la crisis económica, del eh, eh, bueno, en general de la situación, sí, digamos, enfoquémonos en lo económico. Eh, sí, desde hace unos cinco años empezó la crisis económica, que comenzó eh, primero que nada con la caída de los precios del petróleo, Eh, recordemos que Venezuela históricamente, se, desde que se descubrió el petróleo en Venezuela hace 100 años aproximadamente, ha sido un país capitalista dependiente del petróleo, de la renta petrolera que se llama, es decir, lo único que exportamos prácticamente lo, el, el 90% del PIB del país siempre ha sido el ingreso de lo, por el recurso petrolero, o sea, los dólares que por la venta del petróleo Y con eso básicamente eh, pues se compraba todo, importaba todo poca producción nacional. Sí, la ha habido, digamos, pero, pero tampoco nunca fue un país cercanamente industrializado ni para nada. Eh, nada sí tenía, bueno, su, cierta agroindustria ahí, eh, pero nada, nada más. es sí, un país importador de casi todo. Eh, entonces, eh, un país que es dependiente, como, como te decía, del de ingreso petrolero en... en la inmensa mayoría de los recursos del país entonces los, los precios caen brutalmente del alrededor del 2014 2015 de 100 dólares por barril digamos que venía con toda esa racha de buenos precios eh, desde hacía tiempo digamos y caen a 20 entonces bueno eso genera una crisis económica que hace, es como si aquí se cayeran los precios del, del cobre a cero obviamente en chile no es el único ingreso pues uno de los principales y, y y bueno pues generaría una crisis económica evidente eh, esos son los primeros factores y después de eh, con eso eh, se genera pues bueno ya una guerra económica eh, por parte de los poderes económicos que han controlado que además de, del comercio porque o, okay, el tape de besa, los ingresos pero bueno todo lo que se importa impo, eh, el comercio de exportación e importación ha estado siempre también en manos privadas Entonces comienza pues, toda la guerra económica con los productos del de, de de contrabando hacia Colombia, eh, el acaparamiento, muchas de las cosas parecidas, que, o sea, cosas que pasaron aquí en Chile con la, cuando fue la unidad popular, en que eh, los grandes comerciantes eh, escondían las cosas, prácticamente la comida. Aquí, y, como es sabido, o sea, también preferían matar eh, los animales que a que llegaran al, al pueblo para alimentarse ¿no? a veces los mismos latifundistas eh, sacrificaban sus animales hay como varios ejemplos así antes de que estos fueran a parar a, a, para alimentar al pueblo eh, en fin entonces eh, es otro de los factores que de la situación económica justamente es el contrabando el acaparamiento de los productos básicos la hiperinflación inducida en gran medida Eh, o sea con los precios digamos la, la, digamos que el, los grupos económicos de Venezuela de, privados digamos, eh, se enriquecen en base al precio ni siquiera a la producción a la, es, a, se enriquecen en base a, a, a, a la hiperinflación que producen y, bueno, eh, eh, productos que los compran muy baratos incluso con, con ayuda del Estado que les da dólares para que importen lo importan con dólares a un precio preferencial y después lo venden a, a un precio muy inflado del dólar paralelo En fin, bastantes complejidades hay con eso, a eso se le suma ya desde el 2016-17 la sanción, la llamada sanciones o el bloqueo económico, como el de Cuba parecido, digamos, eh, que afecta, que implica, por ejemplo, Donald Trump lo firmó, tal cual decreto ejecutivo, en el cual dice que cualquier empresa, eh, grande empresa que comercie con Venezuela, eh, pierde todos sus activos en, en Estados Unidos. ¿sabes? Casi todas las grandes grandes empresas del mundo tienen eh, activos, tienen en bancos en norteamericanos o tienen una sede por ahí. Si alguien comercia y le vende eh, con lo que normalmente comerciaba Venezuela, pues comprando medicina, una transnacional de los medicamentos o, a, o del alimento, entonces, pues todo eso, se, esa empresa se es sanciona. Entonces, lo que hacen la empresa, pues no le venden a Venezuela. Y eso que implica que Venezuela tenga que gastar mucho más para... O sea, comprar como a sobreprecio, eh, con, digamos, con intermediarios, eh, mucho más caro todos los productos que necesita además por la crisis económica, que lo necesita más que antes por la crisis económica, por la baja de la, la producción nacional de, en términos de, lo, de, la, del, de los alimentos por la misma crisis. Eh, el bloqueo también ahí, el, el, están las palabras ahí grabadas del que fue embajador en Venezuela el nombre, William, no me acuerdo cuánto, que él dice vamos a sancionar a PDVSA, que es la columna vertebral de la economía venezolana, PDVSA es la empresa del eh, petróleo de Venezuela, la empresa pública estatal de, de petróleos, por donde entran todos los ingresos del petróleo, que te decía, es la columna vertebral, y bueno, vamos a, a, a bloquear y, eh, todos los activos de ellos, a que nadie pueda vender repuestos a PDVSA, a que nadie... Eh, eso implica un, un deterioro sabotaje. en la producción, en la industria y el, lo que lo, lo macabro es que él dice esto va a implicar un sufrimiento de la población venezolana de meses y quizás años. Pero no importa, tenemos que acelerar el colapso del, del gobierno venezolano, de la revolución bolivariana, aunque esto implique un sufrimiento, un sufrimiento en, eh, lo que implica es que a falta de eh, el acceso a medicamentos, a alimentos y todo eso, o sea, eso está planeado en eso, para crear una, un colapso de la, económico y, y bueno, y por eso se ha estado resistiendo en estos últimos cuatro o cinco años, eh, una resistencia casi heroica del pueblo venezolano eh, que, eh, en eso, que tiene y por eso ha seguido eh, apoyando en las votaciones, digamos, en las elecciones el periódicas que hay totalmente transparente, aunque lo diga a lo contrario la media internacional, es mentira, ya hasta Jimmy Carter, cuando fue a, Jimmy Carter tiene su fundación, se dedica a estudiar los sistemas democráticos de todo el mundo, y va como observador a él y su fundación a observar cómo son las elecciones del mundo. Cuando fue a la de Venezuela, hace, no sé, ocho años por ahí, dijo, este sistema es el más perfecto que he visto, Porque ves que es computarizado, cada tiene huella, o sea, tiene miles de registros, no es un papelito que vota, no solamente, o sea, si existe el registro físico del papel donde tú votas, no, no es por lo más tú promo. votas con la huella, o sea, que queda un sistema bien automatizado, computarizado, con, con todos los seguros. Sí, ¿Sistemas de seguridad? De, sistema de seguridad, tiene como 16 barreras de seguridad, o sea, es, digamos, prácticamente posible hacer fraude ahí. Uh, eh, y aquí estamos con el sistema de hacer del siglo hace más de 50 años en año igual que todo porque bueno no me interesa también porque es más, mucho más fácil de hacer su fraude cuando, cuando haga claro. falta como en méxico lo hicieron lo han hecho históricamente sí. entonces bueno eh, qué te digo pues sí afectado ahí ya ha habido una recuperación como te digo yo, vi, bueno, yo vivo ya hace ya casi 10 años eh, Y bueno, la situación más, más crítica eh, fue el 2016 por ahí, y de ahí ha habido cierta recuperación, o el, el Estado ha tenido más capacidad de poder contener la situación con distribución organizada de alimentos, con la participación del, de las bases organizadas, los CLAP que se llama, que también sacaron un poco con el nombre a lo, a lo de la JAP de aquí, de la Unidad Popular, Junta de Abastecimiento y Precios. Eh, que fue el poder, poder popular organizado junto con el gobierno para paliar la situación de, de, que estaba generando la, la guerra económica en Chile. Pues bueno, ya se llaman CLAP, que son consejos de abastecimiento y producción. Eh, tienen componente productivo, eh, además de tratar de que el pueblo organizado produzca cierta... Productos básicos que necesitan, entre los, los alimentos. ¿no? Entonces, eso ha paliado muchísimo la situación, o sea, ha contenido la, la, la, la difícil situación económica, que es difícil, o sea, eso es innegable, nadie en él. Ahora, para aclarar, no sé si vas por allá después en las preguntas, pero decir que, si bien hay una crisis, una situación muy difícil, no es una crisis humanitaria como, como la implican, ¿no? como la quieren despintar. O sea, exagerando, manipulando, que la gente se está muriendo, o sea, que se está cayendo de hambre, muriendo de hambre en la calle, no, no es así, para nada. Cualquiera que va a Venezuela ve, y no, sí, hay pobres, se ve las diferencias, la diferencia de hace 10 años para caer brutal, sí. eh, pero no es para tú declarar crisis humanitaria, eso creo que tiene una estipulación de parámetros, para porque ya es un concepto, digamos, y. Eh, establecidos por, también por los organismos internacionales, en fin, no los cumple Venezuela, o sea, no llega, es una situación de, eh, no, nada, o sea, para eso una crisis humanitaria también la ha vivido Colombia permanentemente, donde hay desnutrición infantil que llega a la guajira colombiana, los indígena de la guajira colombiana eh, tiene una situación mucho más extrema de pobreza que... Que las que Venezuela. se suela, dicen en Venezuela. Bueno, de hecho, digamos, en ese sentido, claro, hay evidentemente como una cuestión de sabotaje, una cuestión de manipulación, tanto en lo mediático como en lo político. Eh, al final se ataca la revolución bolivariana, digo, todo el proceso chavista, eh, enfocado a, a decir que finalmente es como una especie de. de eh, eh, eh, bueno, esta imagen de que es una dictadura. ...que finalmente está llevando al a, a país a, a, a como una situación del obscurantismo absoluto... ...y de, eh, eh, digamos que, hambruna eh, generalizada. ¿no? Tú mismo, como mencionas, ¿no? este asunto... Y, ...y bueno, qué bueno que has, has, has señalado como toda esta reconstrucción de hechos... ...porque finalmente, por un lado... Eh, no es tal eh, eh, situación humanitaria como efectivamente sí pasa, por ponerte un ejemplo, ¿no? En Guatemala hay una situación de desnutrición abrumante, abrumante, eh, digo, la, la, la desnutrición en, en la infantil, por ejemplo, llega a más del 50% de... de, de De niños, es decir, es a absoluta, ¿no? La, claro. De dos niños uno está sí. de desnutrido. ¿no? Las implicaciones que, que tiene la futura generación? Tiene en las, futuras o sea. las futuras generaciones ¿no? Es gente que y va a tener. No se habla de crisis humanitaria, no se habla de crisis y humanitaria, etc. No se de un sistema capitalista neoliberal, por etcétera, eso no se dice ¿no? nada. De hecho, ahorita hay una crisis absoluta en, a nivel político, eh, de un gobierno de derecha recalcitrante, eh, y que bueno, finalmente no solo no salen los medios, sino que. Eh, Estados Unidos, lo, la forma en que lo maneja es una, es básicamente como el, el control de, de, el control de, eh, eh, se si me olvidó el término, eh, el control de daños, ¿no? eh, así que bueno, eh, es evidentemente una, una diferencia enorme. Vamos a, a pasarnos al último tema. Eh, tú al final eres el coordinador de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad eh, y bueno eh, para que sea una pregunta combinada porque ya no tenemos mucho tiempo, va, va, vas a estar en un foro, por cierto, ahorita a las 7 de la noche para todos los radioescuchas que quieran participar ahí en Petrox eh, entonces bueno, para eh, ir cerrar con esta pregunta, tú eres, tú eres el coordinador eh, Al final, para preguntarte así de manera breve, ¿en dónde nació esto? Y por otro lado, eh, ¿pues ¿en, ¿en qué están trabajando ahorita? La, el sábado escuché, por ejemplo, que se baraja la idea de proponer una quinta internacional Eh, y en ese sentido pues, evidentemente son importantes eh, entendería yo por ahí va las articulaciones que se vislumbran de contrapeso a los embates del capitalismo ¿no? y estas formas neocoloniales neofascistas entonces eh, pues, que nos cuentes un poco de eso eh, pues cuáles son las propuestas eh, por dónde se plantea esto en relación a a, a quiénes participar ¿no? los actores que, que estarían estás pensando y bueno de ahí la relación con otras ideas que han salido como por ejemplo varios que ha llamado a hacer una internacional progresista ¿no? entonces eh, pues eso no dónde nació por un lado como para que, tener esa referencia histórica y, y bueno cuáles son estos planteamientos actuales que están eh, pues discutiendo proponiendo sí bueno que brevemente como que como nace la, esta red hace eh, alrededor del año 2002 una propuesta de intelectuales mexicanos que, en apoyo a, la, a, a Cuba justamente una solidaridad con Cuba en momentos pues también de mucha hostilidad que recibía Cuba por parte de Estados Unidos con es la administración Bush cuando estaban invadiendo también además Irak la... Era, cuando Bush amenazaba De invadir eh, simultáneamente A no sé, como 60 países La situación del, de amenazante de, de, de Estados Unidos Con ese poderío militar que tiene De, de la hegemonía que producía En ese momento eh, Amenazante y todo Entonces pues eh, la preocupación Ante la situación de, de, de, de esas amenazas De Bush y que declaraba El eje del mal y todas esas cosas Eh, pues bueno, se crea esta red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa humana con, en general con la intención de articular de la justamente pues eh, ah, primero, en, como empezó con intelectuales, pues tratar de articular o bueno, eh, cuestionar, juntar a la, toda la, la parte de, de los intelectuales eh, progresistas de izquierda eh, del mundo, principalmente de América Latina en relación a bueno a, a generar pensamiento crítico de cómo enfrentar esta situación y cómo, por el como el nombre lo dice, pues defender a la humanidad que estaba. está siendo amenazada todavía, digamos, y ahora más que nunca, eh, amenazada por. en general por el sistema capitalista mundial, digamos, que eh, entre muchas formas viene eh, amenazada a la humanidad de, de, de por vida, o sea, es decir, el sistema capitalista a grandes rasgos está produciendo pues daños eh, prácticamente irreparables a los ecosistemas del mundo eh, por su modo de producción eh, eh, basado en la acumulación a toda costa de capital y capital para los inmensos ricos que, que hay en el mundo, recordemos que el 1% más rico de la población tiene, de la población mundial el 1% concentra más riqueza que el 50% del resto de la humanidad. o sea es decir como decirse. Una persona de 100 tiene, es más rico que 50 que el resto de 50. O sea, es una brutalidad de... que y Es un sistema que trabaja en función de eso y eso requiere pues, la explotación de los recursos naturales y toda la contaminación, todo el sobrecalentamiento del planeta. Es producto de un sistema de producción capitalista, de una civilización capitalista y que en los últimos años, por la, las nuevas formas de producción, a, a, a, bueno... A, Eh, principalmente creo yo que lo, la, los dos grandes riesgos que corre la humanidad digamos en el planeta es, es eh, el daño al medio ambiente eh, irreparable, la contaminación de las aguas, de los ríos, del aire el, el, el agotamiento de los recursos en fin y, y, el, y la guerra que siempre está ahí eh, amenazante ¿no? por el control justamente de estos recursos porque para que el capitalismo se siga reproduciendo Eh, necesita controlar estos recursos naturales que además están en su gran mayoría en los países del tercer mundo Venezuela porque es atacada tanto además de porque proponer simplemente ser soberano sino ser, someter su riqueza y, su, y sus decisiones políticas a Estados Unidos como siempre ha sido en, to, en casi todos los países de Latinoamérica Chile es uno Chile aquí, aquí se hace lo que dice el presidente de los Estados Unidos Recordemos cómo Sebastián Piñera, Piñera con la bandera, la, la, la de, esa cosa de imagen que hizo con la bandera, es el, el mayor sometimiento, o sea, arrodillamiento miserable que puede ver un gobernante jugando con los símbolos de esa forma. miren y, y para, para y digamos uh -huh. que, que en relación a, a esto que precisamente entiendo en, en ese sentido, como todo uh -huh. ese contexto eh, depredador, eh, al final la red con esto que, que está planteando recientemente, Entiendo que es básicamente tratar de, de, de hacer una un bloque para enfrentar a esa, a ese capitalismo Sí, eso no es una idea de la red que sale sino que nosotros eh, en realidad o sea, lo llamar una quinta internacional más allá del apellido que lleve si es quinta, que si es progresista como plantea Varoufakis con Bernie Sanders eh, el senador norteamericano que declara el socialismo que se declara socialista eh, eh, que fue candidato presidencial en fin Eh, más allá del apellido que tenga una internacional, implica un intento de articular, eh, cuestionar más o menos y articular a todas las fuerzas eh, de izquierda o movimientos, o sea, fuerzas desde de, de movimientos sociales, partidos políticos, gobiernos, que eh, estén en el fondo en, el, en contra del. Digamos, del sistema capitalista o del sistema mundo que, estado, que está dominando y que está provocando estos daños o estos peligros o este riesgo que hace que pues eh, ponga en peligro la humanidad. Hablando, solo para terminar, eh, o sea, más allá de, de todo esto, el riesgo del medio ambiente, recordemos, o sea, se habla del fracaso del modelo socialista, o sea,. Eh, podemos hablar de eso, de las causas del derrumbe, las causas económicas, de los derrumbe del campo socialista, como decía Cuba, tiene unos índices sociales súper innegables, pero a ver, los países pobres de África, donde por ejemplo, África y, y Centroamérica, donde los índices de pobreza y miseria son brutales, abismales, son sistemas capitalistas, ¿dónde está el, el éxito del sistema capitalista en Haití, en el Congo, en, en Honduras, en el, ...en Guatemala, donde hay un 50% de desnutrición de nutrición infantil... ...como tú decías, más de dos, o sea, dos de tres... ...es un sistema capitalista neoliberal... ...tiene éxito ahí, ¿No? tiene éxito... ...es exitoso en, en el primer mundo... ...y también para un sector más pequeño, para ellos... ...y se basan en mantener ese sistema... Eh, ...a la fuerza en el fondo... ...porque cada país que intenta salirse de esa regla... ...de ese sistema, cambiar de rumbo... ...y elegir su propio destino... Eh, es atacado brutalmente y es el caso de Venezuela. Fue el caso de Chile cuando apenas sale Allende. ¿Qué le dice, qué dice Nixon? Haremos estrujar, chillar la economía chilena. No nos ni asume, ya asesinan al comandante Snyder porque se sabía que él no participaría en ningún golpe de estado. Empiezan a preparar desde de, de, de ahí. No permiten que un país pueda ser soberano, libre, independiente en las decisiones que no sean sometidas a, la, a, a, a los intereses de, de Estados Unidos y de los países eh, ricos europeos. Bueno, y para cerrar el programa, precisamente, pues, claro, hay que recordar, de hecho el foro un poco trata sobre esto, que, al que vamos a estar ahí a las 7 de la noche, el Petrox, eh, la situación en Latinoamérica, ¿no? este embate de, de gobiernos eh, conservadores, pero finalmente, digamos, a partir mucho de esta influencia de Estados Unidos, Eh, hay que recordar que Estados Unidos eh, ahora regresó en ese sentido a tener eh, a buscar por todos los medios ese nivel de influencia en América Latina y por supuesto en ese sentido tener control eh, en la esfera política, económica social eh, eh, del continente porque finalmente es como su patio más seguro ¿no? y una especie de, de banco de reservas eh, uh -huh. como bien por ejemplo señala sobre Eh, Venezuela así que pues eh, muchas gracias Pablo por estar aquí, te agradezco mucho eh, eh, igual eh, pues para que estemos eh, conectados, igual para invitar a la gente que vaya ahora a las 7 de la noche a Petrox uh -huh. eh, y eh, pues yo espero que vengas pronto, prontamente a Chile otra vez y tal pues, vez nos miramos otra vez aquí en la cabina a la orden, sí. sí, muchas gracias por la invitación y bueno, sí el último llamado es eso, hay que pues nada tratar de unir a las fuerzas de izquierda o la, la, a la izquierda o a todo lo que gente que bueno, cree que el mundo no está bien que el país no está bien, no hay justicia y que hay que cambiar las cosas hacia, por el bien común simplemente, por el bien común de la humanidad y de la vida en, en general eh, pues nada un, a luchar y a, porque son tiempos difíciles, decisivos para la humanidad misma Eh, y, y bueno, necesitamos más que nada es eso, la unidad de las fuerzas eh, de izquierda y que, y bueno, que reconocen que, que el enemigo, o sea que el, que el sistema mundo capitalista en general es pernicioso, es malo porque genera grandes, eh, a la gran mayoría de la población de la humanidad con hambre, con miseria 800.000 gente muriendo de hambre, ¿tren? cuántos niños se mueren de hambre al día, ¿Es una cifra brutal, por hora se van muriendo enfermedades prevenibles. Todo eso es producto de un sistema y es el sistema capitalista, el sistema neoliberal más todavía, como un nivel más de aprete de, de eso. Y bueno, pues en Chile ojalá también se pues, eh, vaya conformando un, un plan de gobierno, un programa de gobierno que, que una a estas fuerzas en pos de ir saliendo de las políticas pues neoliberales que, que ya la sociedad las la reconoce como injustas como el sistema de pensiones como el lucro en la educación como el lucro en la salud que todas esas cosas que ya la sociedad chilena se está dando cuenta de la injusticia de la inmoralidad de, de, de, esas, de del sistema eh, que recordemos es impuesto por la dictadura eh, y eso es una es algo bueno positivo para poder eh, pues combatirlo y, y, y proponer un programa con un sistema más justo que sea para el beneficio común de todos y todas Eso. Bueno, con este mensaje de Pablo pueblo de Allende Nieto de Salvador Allende eh, precisamente hablando sobre la unidad en la que tanto hizo eh, eh, Allende y va, va, mucha de la familia Allende pues nos eh, despedimos así que un gusto a los radioescuchas eh, a todos los vecinos de la Lorenzo Arenas especialmente Los dejamos eh, con un gran abrazo eh, y pues para que nos escuchen todos los martes de nuevo en este 2019. Cuídense mucho. Chao, bueno, hasta luego, muchas gracias. Radio Rebelde. Aquí, Radio Rebelde, Vamos. a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2.